La Zona Cero. de unas dos horas comenzará a sonar esa canción pero en la versión canto gregoriano va a ser en la nueva jornada del juicio del profes y se espera el testimonio de Jordi Cuisat Una de las personas que ha sido muy importante y, y su nombre ha estado muy presente. Bueno, pues esto lo decimos porque Jordi, uno de los Jordis, ha tenido una conversión en la cárcel. Se ha vuelto un creyente absoluto. Se acaba de casar en la cárcel. Tres sacerdotes han oficiado su boda. Un fenómeno verdaderamente llamativo, pero que se da mucho. Las conversiones en la cárcel, las conversiones en prisión. Eh, ¿Verdad, Juanjo? Eh, sí, que tú sabes, es que eres historiador de las religiones, claro. Bueno, sí, bueno, sí. y él se convirtió en la cárcel también. Yo también en la cárcel, sí. Estoy aquí ahora un poco de paseo. No, él... Se volvió hereje en la cárcel. Lo que no especificamos es en qué se convirtió. Se convirtió, se convirtió. Sí, bueno, habrá que ver exactamente... ¿Pero qué, qué se ha convertido al catolicismo, se supone? Sí, claro, evidentemente. Bueno, antes era... Sacerdotes eh, católicos... Bueno, un, uno, uno de los eh, eh, sacerdotes eh, católicos que le... Eh, que ofició su casamiento su, su boda eh, tuvo recientemente un proceso eh, pues iba a decir un proceso inquisitorial, sí, es cierto estuvo a punto de ser excomulgado por la Santa sede no, bueno, hombre, si hubiera sido más milagroso se si hubiera convertido a, a la constitución o algo así eso sería una creencia, ¿no? que sí que sería digna de eso sí hubiera sido un milagro ¿Sí? noches, ¿eh? por <risa> y, y, y gratamente celebrado sí. Pero bueno ¿Son habituales las conversiones en prisión, Jajo? No lo sé si son habituales o no. Eh, quiero decir que imagino que bueno, en ese terreno sí que... Hoy, Fíjate, sí que traigo una noticia, que bueno, luego no sé si comentaremos, pero sí que es de una psicóloga que ha estado trabajando en la cárcel con presos y en este caso son... Eh, Un, es una, una de las mayores cárceles que hay en Estados Unidos y parece que allí eh, la, la, la gran mayoría de la población reclusa está condenada a, a perpetuidad. ¿no? Entonces, muchísimos hay un alto porcentaje de la población. De, de los presos que mueren en la cárcel entonces han abierto, hasta ahora lo que hacían era que cuando se producía ya la persona iba a morir pues le dejaban prácticamente solo en la habitación con una serie de medicamentos eh, si acaso para que pudiera ir paliando el dolor y allí pues iba esperando a que llegara su muerte y posteriormente pues ya se le metía una caja de cartón y se procedía al entierro, si tenían familiares bien y si no pues nada se le era una caja ahora, de cartón y eh, eh, después de comprar una a una funeraria de Valladolid. ¿sabes? Bueno, por eso ejemplo, ya depende, ¿no? sí, claro. Pero, pero lo que te digo es que ahora lo que han ¿Se lo cambiaron o no? Que, no lo sé, no lo sé. Aquí de momento lo, lo que comenta es que lo metieron en una caja de cartón. No creo que aquí haga falta cambiarlo. Ya si es de cartón, ya poco cambiado hace falta, ¿no? Y lo que hicieron en el año 98... Ya la compraron barata. Claro, por eso digo que en el año 98 fundaron un hospicio dentro del, de la cárcel y lo que hicieron fue que empezaron a atender a estas personas, que están ya moribundos... Eh, pues que lo atendieran otra serie de presos y presos que eran escogidos bueno, que voluntariamente se ofrecían se les daban una serie de cursos de, de atención y empezaban a tener que satisfacer todas las necesidades físicas, espirituales de estos presos pero bueno, eh, pues se ponían a rezar con ellos eh, les, eh, les cuidaban les cogían de la mano, les daban conversación y ha sido un proceso de rehabilitación para estos presos, para estos presos increíbles porque ellos mismos empiezan a reconocer que su vida tiene sentido ¿no? ahora lo contamos... Eh. Ese caso y otras eh, noticias, otras informaciones, eh, pero antes saludamos, lo hemos escuchado ya. Yusef Guijarrón, muy buenas, Yusef. Muy buenas noches. Y Manuel Carvellal, ¿qué tal? Sí, a mí también me has escuchado, eh, aunque me castigues con el latigo sí. de indiferencia. ¿Ah, sí? <risa> <risa> oh, buenas noches, queridos. <risa> y sin buenas la casa sola, ¿qué tal? Muy bien. Pues sí, yo sí te respondo tu pregunta. Hay muchas conversiones ¿eh? en prisión. Claro que las claro, no, no, hay muy habitual a casi cualquier cosa conversiones históricas acordaros de Malcon X hay conversiones al Islam al Budismo al Comunismo al, al, comunismo, al comunismo también sí, cuando sí, en la época claro. de la represión política hay muchas conversiones ideológicas al Anarquismo también. de hecho para eso que se llama inteligencia penitenciaria que eso es el seguimiento de de presos conflictivos en los centros penitenciarios observación y análisis se sigue muy de cerca sobre todo ahora en los tiempos que hemos vivido y especialmente en el caso de los musulmanes la, la posible radicalización de sus creencias pero en la historia criminal hay grandes seriales grandes asesinos en serie de la historia que han vivido su iluminación mística y beatífica en prisión probablemente porque tampoco tenían muchas más cosas que hacer. Y eso si hablamos de religión, porque hay muchos que incluso se hacen auténticos profesionales, ¿no? Porque empiezan no, claro. con la universidad, hacer cursos, hacer es escuela, carreras, y bueno. de muchas cosas. Exactamente, buenas y malas. Buenas Mira, y malas. Eduterio Sánchez hizo abogado ahí en, en Lute, el famoso Lute, uh -huh. por ejemplo, en prisión. Claro, es que tienes mucho tiempo libre para, para, para estudiar. <risas> y desde luego en las bibliotecas penitenciarias lo que nunca falta es un buen ejemplar de la Biblia. ...que siempre da consuelo... ...y además te debes de acordar mucho del señor... ...cuando no quieres que se te caiga el cabrón al suelo... Ay, ...lo siento, tenía, tenía que decirlo... ...yo creo y yo siento... ...toda, toda la caridad ¿sabes? por la gente que está en la cárcel... ...toda, absoluta, por todos... Eh, sean culpables o no eh, independientemente de eso pero eh, yo creo que hay pocas cosas eh, más duras y más terribles eh. bueno y, no se puede eso, generalizar ¿no? yo he estado sí. en prisión unas cuantas veces y no, y no se sabía ¿en, ¿no? ¿En contra tu eh. voluntad? no no no como no, voluntad hombre, o sea, no te <risa> he tenido la suerte de pero, colaborar pero, pero como visitante no ha estado en prisión claro. unas cuantas veces es que enseguida eh, no, en no, no lo va a interpretar hombre, mal la, gente, la frase ¿no? es visitante y correcta yo he estado en prisión sí, sí. unas cuantas veces sí, pero, con ONGs sí. que van precisamente a trabajar con, con sí. presos y, y, y así tienes la oportunidad de conocer algunos grandes asesinos de nuestra historia criminal a los que tuve la oportunidad de conocer en alguna de esas visitas Y, y, y hombre a mí la verdad es que no me inspiraba ninguna cálibra, hombre, claro, no, no, no, pero en eh, esos casos es el 99,9% no esos casos eh, ah, que vale, estás está citando, hacer ¿no? la matización de, el 99,9% muchos de ellos son víctimas de las circunstancias eh, que les ha tocado huir muchas veces bueno. a mí a los violadores no, a viol viol todos ah, los políticos ah, de es pero, es hombre, que ver, claro, eh, si es es que nos tiran de la lengua nos tiran de la lengua a los terroristas, a los violadores a mí para Levantemos muchos, el 99% acaba de convertirse en el 1%. Sí, sí, sí claro. Bueno, eh, lo que sí se convertirá es que las monedas en el futuro no serán las monedas que tenemos en la actualidad, eh, porque el mundo digital va a llegar también, está llegando también al mundo de las monedas, las criptomonedas. El Bitcoin es seguramente la más conocida de todas ellas. Eh... Pero eh, no es eh, la única, es eh, popularizar eh, las monedas, eh, sacarlas eh, de los eh, mercados de las reservas federales, eh, de los bancos centrales, eh, puh, va a ser bueno, con lo cual hay que ir a por ellas. Sí, bueno, hay que ir a por ellas y hay que con contraseña. Conviene tener la contraseña para poder utilizarlas, porque, claro, una de las cuestiones que tienen estas criptomonedas es la seguridad. El hecho, por, uno, por otro lado, también el anonimato, y la única manera que tú tienes de identificar tu dinero es a través de, de del dominio de la contraseña. Si pierdes la contraseña, pues pierdes ese, ese fondo. De hecho, bueno, se calcula que hay un estudio reciente, justo del año pasado, que publicó el Wall Street Journal, que decía que un, entre un 17 y un 23% de los bitcoins existentes en el mundo están perdidos, no tienen dueño. Eso ocurrió sobre todo al principio, porque hubo mucha gente que compró bitcoins, que no sabían eh, la importancia que iban a tener, y entonces bueno, pues directamente descuidió el, eh, la clave. Y ahora mismo se arrepienten, pero claro, esos bitcoins no se pueden adjudicar a nadie, y sin embargo siguen constatando, siguen eh, siendo un apunte contable dentro de lo que son los registros de, de este dinero, pero nadie puede utilizarlo, nadie los puede puede hacer transacciones con ellos. Lo que pasó entonces, que ya digo que era entendible, porque la gente no era capaz de anticipar el éxito de esta moneda, ha pasado recientemente en Canadá, que era lo que tú comentabas Bruno, con una, un, un fondo que es una empresa se llama eh, Cuádriga CX, que se fundó en 2014, la fundó eh, Gerald Cotton, este canadiense que tenía 30 años, Eh, había nacido en Nueva Escocia, y el problema que hay es que este canadiense se murió en diciembre, y con él se han perdido las contraseñas que manejan, ahora mismo se calcula, porque claro, como va oscilando un poco el, el valor de esta moneda, de los bitcoins, pues se calcula que está en torno a los 200, mil, a los 200, perdón, 200 millones de dólares al cambio, ¿no? porque son, son monedas canadienses, son 286 Eh, millones, me parecen 250 millones canadienses, dólares canadienses y al cambio en dólares serían unos 200 millones y están afectados 115.000 clientes entonces ahora mismo el problema que hay es que están buscando pues un hacker o algo como locos a ver si consiguen dar con, con esta contraseña porque lo que hay es un ordenador portátil hay también un teléfono móvil eh, también hay un pendrive un, un USB Eh, la mujer, la, la viuda, ha jurado ante el juez diciendo que, que, no, que, que, que efectivamente que no se trata ni de un, un fraude ni nada por el estilo. Ha puesto a disposición de quien haga falta estos materiales, pero no son capaces de dar con la, con la clave. El juez ha tomado cartas en el asunto, ha declarado que se ponga en suspensión de pago en la empresa, está en manos de una auditoría y ha dado un plazo, que es el 7 de marzo, ...para que si en ese, hasta ese, esta fecha no se consigue dar con esas claves... ...pues ya pueden todos los afectados empezar a hacer denuncias. Y claro, ya No queda nada de tiempo ya. Ya, nada, llevan, el, el caso es que aquí hay cosas también un poco... ...porque ya ha surgido también en redes sociales... ...si estamos ante un fraude, si todo esto es realmente... ...él se ha ido con el dinero a algún lado... ...aunque estas monedas tienen una trazabilidad que es, bueno, un seguimiento... ...que es muy difícil que alguien pueda hacer cualquier tipo de movimiento... ...porque el bitcoin Eh, todo lo que sería el registro contable de la moneda lo tienen todos los usuarios, está repartido por todo el mundo. ¿no? Es, un, es un sistema pues, como cuando se utilizan los archivos compartidos en Internet, que parte de un de archivo lo puede tener distintos servidores ¿no? eh, y puede haber múltiples copias, pues aquí ocurre lo mismo. Digamos que todo es otra de las partes que tiene el, el sistema de Bitcoin, que es el blockchain pues lo que hace es que es un, como un gran libro contable del que hay múltiples copias y entonces, claro, cualquiera que vaya a hacer cualquier tipo de movimiento queda registrado y cualquiera lo puede ver, ¿no? O sea, que sería muy fácil ver si esos fondos han, han vuelto a ser utilizados por alguien, ¿no? Y entonces, claro, en ese sentido es dudoso el fraude, pero bueno, como digo, está en manos de... El problema que hay es que hay cosas raras, ¿no? Por ejemplo, dicen que eh, la empresa anuncia la muerte del, del fundador el 14 de enero, pero la muerte realmente, ese fallecimiento se produce el 9 de diciembre, Entonces ahí hay unos mes, hay un mes prácticamente, algo más de un mes, que bueno, pues no se sabe muy bien por qué no hicieron público esta información y más con las consecuencias que tenían, porque durante ese mes ya se empezarían a dar cuenta de que no tenían acceso a esas, a esas claves. Las autoridades canadienses confirmaron que el fallecimiento se había producido, o sea que en principio y también la familia presentó el acta de defunción, o sea que en principio se ha constatado, lo que pasa es que él ha muerto en la India entonces claro, por eso queda todo como muy exótico el anuncio se hizo a través de Facebook de la cuenta del, del fundador y decía literalmente Jerry murió eh, Jerry murió debido a complicaciones de la enfermedad de Crohn el 9 de diciembre de 2018 mientras estaba de viaje en la India donde estaba abriendo un orfanato para proporcionar hogar y seguridad a los niños o sea que es un poco una labor ahí filantrópica y tal y en esas circunstancias pues fallece Y hasta hoy no se sabe nada. Entonces, eh, como digo, hay un montón de como de sospechas en la red. Unos ven que es una cosa un poco rara. La empresa ya había tenido una especie de, de denuncia el año pasado como que había una serie de movimientos un tanto extraños, eh, contables, pero bueno, de momento... Ah, está de película, eh, esta claro, historia, todo porque, porque está el tema aquí. ¿no? Y luego lo, lo que ha surgido, la última noticia que yo he recuperado, Es una entrevista, y hay una pequeña esperanza, porque eh, el fundador, el fallecido, el año 2014, eh, hizo una entrevista y allí comentó que él decía que siempre había que intentar, además de las claves, estas privadas, el sistema de seguridad, dejarlas en papel en una caja fuerte. Que él decía que esa era la única manera de, bueno, de que si ocurría algún tipo de riesgo, pues pudiera, pudiera, pudiera hacerse, ¿no? -se, superar la situación. Y se supone que tiene una caja fuerte en algún lado. Están buscándolo, pero no lo, tienen, no lo tienen claro. Entonces ahora están rastreando todo. La, la viuda dice que no sabe nada. O sea que ya digo que ha puesto, han tratado de operar con estos dispositivos móviles, pero no han conseguido extraer nada. Entonces están a la espera de Hacker y algunos titulares de prensa decían incluso haber un espiritista que se ofreciera. Sí. Para... Claro, porque está fallecido, está puerto O alguien que eh, haga psicofonía. No va a encontrar ¿no? la contraseña. Pues eh, no lo sé. A, al menos que, que abran un cajón y la encuentren. El tema eh, está en que, pero... eh, por, por sistemas, tal como, como funciona pero la criptografía es a este ¿no? nivel, en principio, incluso él, él en la entrevista, él comentaba, en esta entrevista que digo que hizo Cote en el año 2014, él decía, incluso el gobierno de Estados Unidos, con las computadoras más grandes del mundo, no podría recuperar esas monedas si se pierde la llave privada. Mm. Y por eso él apostaba por a tener una copia en papel, Eh, claro, renovada periódicamente en una caja de seguridad Con en el y entrar en algo eh, de cada uno de nosotros a todo el mundo lo ha pasado en alguna ocasión que pierde una contraseña y ponemos ahí contraseñas más o menos fáciles y es absolutamente imposible conseguirlo y hay que volver a empezar desde cero eh, que no será eh, en este, a este nivel, ¿no? Claro, porque esto no es como en otros sitios que tienes una... cuando entras en un ordenador sí, que tienes sí, una puesta... No, una puerta no, no, de atrás... Eso bien, es sistema, su dirección, claro, claro su la Se ha olvidado más, ¿no? su contraseña total, eh, claro, se la Exactamente. Aquí no, aquí son eh, sistemas de clave que utilizan clave, mezcla de clave, clave pública y privada, entonces tú tienes que tener una parte de la clave para poderla recuperar y si no, tienes que tratar de forzarlo por medio de, de criptografía, forzar esa recuperación, pero claro, tienes que tener ahí unos superordenadores como indicaba aquí, que al parecer, tal como está configurada esta clave, no se puede hacer, ¿no? Pero sí que me recordaba, yo no sé si lo, lo hemos comentado creo que alguna vez, eh, algunos experimentos que se están haciendo para comunicarse desde el más allá, que consiste precisamente en eso, en tratar de enviar claves desde el otro lado hmm. eh, para tratar Houdini, de demostrar Houdini, que si, Houdini se supone que lo intentó hacer con su madre Houdini lo que hizo fue un código que era un código para transmitir esa información pero luego hay un caso que está pendiente de, de resolución que es eh, Ian Stevenson, que es, aquí lo hemos comentado muchas veces es uno de los principales investigadores de la reencarnación que él estaba era profesor de la universidad C en Virginia y él lo que hizo fue eh, cuando se murió él asumió un reto que era recordar una frase y esa frase habría que decodificarla en una serie de números, y con esos números se abriría un candado. Entonces el candado está a la espera en su departamento, en la Universidad de, de Virginia, y nadie de momento ha enviado ningún, ninguna secuencia de números para poder abrir ese candado. Porque claro, se trata de hacer un sistema que tú puedas repetir varias veces, porque lo que pasa cuando, por ejemplo, y cuando comenzaron este tipo de retos, era guardar un mensaje en un sobre cerrado. Pero claro, una vez que te llega un mensaje y ya lo abres, Y ya has malogrado el experimento. Tiene que ser algo que permita muchísimos intentos. Y claro, abrir la combinación de un candado tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Y de momento está a la espera y es algo parecido a, a esto que estamos hablando, algo así. Y hemos de decir que el Bitcoin no aunque es la más conocida, no es ni mucho menos la única criptomoneda, que hay muchísimas, ¿no? Hay muchas más monedas, sí. Yo no recuerdo, había una que se estaba utilizando Decenas, ahora. ¿no? Sí, bueno, van surgiendo muchas. Y además, lo que más está interesando dentro del mundo de Bitcoin no es tanto el hecho de la moneda en sí, que no deja de ser nada más que una moneda, como las que conocemos. Pero no es una moneda como ah. conocemos, es decir, eh, no vale para ir a pagar. Eh, no, no bueno, puedes, pero... puedes pagar con ella ahora sí. No, puedes ¿Sí? pagar, sí, sí, porque lo sí. puedes convertir en una divisa corriente. Puedes ah, pagar. claro, a... pero convirtiéndola, claro, bueno, pero igual, pero igual me que... refiero no existe un papel moneda que ponga bitcoin y, y ahora, ahora no, o no, 10 o, la mayoría de la moneda que nosotros tenemos tampoco es un papel, ahora sí, tenemos, sí. no se imprimen tanto, no hay el mismo número de de euros que en impresos en papel. sí, pero abres tu cartera y nadie Eso, nadie no, es una, es una tiene bitcoin si, tiene es... euros en este caso pero ¿no? es un apunte contable la mayoría nosotros no tenemos el dinero ¿no? en, tú los millones que tienes no los tienes yo los tengo en... billetes de 500 debajo claro. de la uy pues sí ve, ve cambiándolos porque van a desaparecer hay quien los tiene en bolsas de basura y los lleva por ahí pero vamos no también, es el caso también. pero la, la mayoría es, <risa> es un número contable. lo que interesa del bitcoin sobre todo es el, el sistema de contabilidad lo que llaman el blockchain sí. eso sí que es una maravilla por, el, por la seguridad que da y es lo que se está aplicando en otros terrenos también para hacer registros casi como una especie de, de noticia digital es lo que más está utilizando bueno pues eh, hasta aquí el primer eh, tramo tenemos muchas cosas más hay eh, que comentar en la tertulia la zona cero en las rosas los vientos eh, pero ahora en Onda Cero las eh, noticias y la actualidad eh, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después eh, continuamos Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a la rosa ventosa y continuamos en la sintonía de Onda Cero, ya sabéis, Almodía rosa Vientosa, nuestro hashtag en Twitter. Nos dice Rosa a propósito de esto que hemos eh, contado sobre los bitcoins, sobre la búsqueda de un hacker eh, para poder eh, conseguir y sacar la contraseña de la persona que era dueña de el acceso a los bitcoins entre eh, 160 personas en Canadá que tienen mucho dinero en total. Y Dice, pues eh, ya sabemos eh, por qué se creó en realidad eh, si no fuera así. Los bancos y los gobiernos eh, lo habrían paralizado. Pero si sirve para blanquear, es una carta blanca también sirve para bloquear sí porque es sí, por eso se claro. utiliza mucho y se están creando otras eh, criptomonedas el, el, la prueba es esta que aunque tú vayas con tu DNI no te sirve para nada porque todo se hace a través de claves de claves que tú tienes que, que es tu, tu técnico DNI y esas claves no van asociadas ni a ninguna IP ni nada por el estilo desde cualquier equipo podrías también acceder a ese dinero y manejarlo de ahí que ahora mismo en este caso al perderse esas claves de acceso no se pueda todo ese volumen de, de dinero y de cuentas eh, individuales Porque claro, aquí estamos hablando de que será un paquete de Bitcoin que está fraccionado, porque ya claro, lo comentábamos un poco fuera. El Bitcoin ahora no sé qué precio tendrá uno solo, pero está claro, estamos hablando de unas cantidades enormes. Y hay un hay un caso, que es el del propio creador del sistema, que nunca se ha sabido quién es. Sí, es un enigma. Sí. Se, supone que se es un ha hablado de un japonés, sí. Que, bueno, se identificó como un japonés, fue el que, creó, el que firmó los primeros artículos que dieron origen a este sistema. Y era para y hacernos mismo? creer que el Bitcoin era raro. Sí, bueno, ese Satoshi Nakamoto, el, el hombre, el sí. hombre, pero no se sabe si es uno una persona, son varios, un pseudónimo, claro. Se ha hablado de si era una agencia de inteligencia, si era una corporación, lo que fuera, ¿no? Y este esta persona sí que se sabe que tenía como uno como claro, era de los primeros que creó esto, tenía como un millón de bitcoins. Era una de las fortunas más grandes del mundo, ¿no? Al cambio. Tenía o tiene. Es que el tema está en que no lleva muchísimos años que no ha movido esa, esos ese bitcoin, no no ha generado transacciones, no se ha movido. Entonces, claro, Es un dinero que está ahí, estable, y no se sabe si se ha muerto el fundador o qué ha ocurrido con él. Está ahí, de momento, ese patrimonio eh, multimillonario paralizado. Ay, Josep, háblanos de momias. ¿De momias? Sí. sí. La... Si quieres, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Vamos sí, a seguir cantando. con lo de Franco y todo... <risa> No, supongo que te refieres a, a esta momia que se llama Fred, ¿eh? tiene un nombre como Aster, pero no se mueve como él. <risa> eh, es que si no lo digo, reviento. En fin, que, que, lo que quiero contaros es que un nuevo estudio eh, que ha sido publicado en The Journal of Archaeology Science... Ah, eh, si, si es of Archaeology, igual hablamos de... De, Franco, la teología, ¿no? de una momia, y de una momia egipcia, ¿eh? todo hay que decirlo. Hay una, una tremenda discusión, eh, general desde hace mucho tiempo, porque habían algunos estudios que habían eh, esto, analizado las vendas, los vendajes de momias muy antiguas, eh, y que hacían suponer que la momificación de los egipcios podía retrotraerse Un tiempo más atrás. Pero nunca habían sido tomadas... Eh en serio por la comunidad más escéptica habida cuenta de que ese tejido eh, pues podía haber sido alterado y fijaos con la que ha caído con la sabana santa de, de Turín pues imagínate con, con, con momias ¿no? y, y, y lo de Turín no es baladí porque eh, este fred esta momia que eh, hace retrotraer 1500 años la, la momificación en, Egip, en, en Egipto está albergada ...en el Museo Egipcio de Turín... ...nada menos que desde hace un montón de, de años... ...desde el año 1900... Eh, ...y resulta que esta momia no había sufrido ningún método de, de preservación adicional, lo que significaba que el, era un sujeto perfecto para investigar el cómo había sido eh, preservado por primera vez. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que se había dicho que Fred, que esta momia, había sido encontrada en las arenas del desierto, y ya sabemos que las propias arenas del desierto hacen... Eh, Van desecando el, el material biológico hasta que, al no haber agua, lo que hace es propiciar la momificación. Y se creía que esta, esta momia, pues, eh, obedecía a este tipo de momificación, llamemos eh, natural. Déjame y que haga oh, un apunte, sí. Y si alguien no lo sabe, en el libro CSI, CSI Momias, de Elena R., eh, lo tendrán ahí perfectamente, porque tiene todos los datos para saber cómo se momifica de las diferentes formas. Y, y ahora puede seguir. Exactamente. Eh, dicho lo cual, eh, lo que sí se sí sabía es que eh, te, esta momia en concreto tenía 5.600 años. 5.600 años. Eh, sin embargo, el estudio que ha examinado los restos de la momia descubrió no solo que había sido embalsamado, ...de forma artificial... ...por seres humanos... ...sino que además... ...la receta... ...era muy similar... ...a, que, a la que dos mil quinientos años después... ...pondrían en marcha... ...faraones... ...por ejemplo... ...la momificación del rey Tutankamón es prácticamente idéntica a la que eh, presenta precisamente esta, esta, esta momia. Así lo dice al menos Hannah Jones, que es egiptóloga de la Universidad Maguire de Australia, con este apellido no me digáis que no da risa. ¿Eh? Llamarte Jones, <risa> y nada más falta seguir sentada. Bueno, era otra materia, ¿no? Es ¿Sí? la prima, sí, sí. ¿Sí? Pues, ¿Qué, qué, eh... ¿Pero qué, cómo se llama y cómo se apellida? Jones, Jones. Honoray ah, pues Jones. No Jones, ¿no? Claro, claro. <ríe> Bueno, el caso es que, como os decía, había explorado previamente fragmentos de ropa, de envoltorios funerarios, de momia, de, la, de de momias de la misma época de Fred llegaba a las mismas conclusiones, pero los eh, egiptólogos se lo tiraban para atrás. No, no, esto tiene que ser pues, eh, no, contaminación, tiene que ser tal, y ahora no. Ahora eh, este equipo de, de, de Hanna ha conseguido utilizar esa variedad de pruebas para examinar los fragmentos de lino del torso de la muñeca de la momia de Turín, así como una cesta ...que fue enterrada al lado de esta, de, esta, de esta momia... ...momia que por cierto, y esto sí es significativo... ...no, no tiene la postura de las momias faraónicas... ¿eh? Eh, ...es un enterramiento en posición fetal... Para, ...para que todos nos hagamos una idea... ...es decir, no tiene nada que ver la forma de enterramiento... ...pero sin embargo... Las, uh, los ungüentos utilizados para la misma que son base de aceite vegetal luego se combinaba con goma de, de. goma o azúcares, resina de confección calentada y extractos de plantas aromáticas, son exactamente iguales a las que eh, como digo, 2.500 años se utilizarían en Egipto, con lo cual se abre un gran, uh, una gran discusión de quién empezó a momificar uh, en Egipto cuando no habían faraones, esto que siempre hemos dicho, de que tal vez hubo una época dorada en Egipto que hemos querido dejar de lado, pues a lo mejor es verdad, ¿no? y antes de que los faraones estuvieran allí, ya se estaban utilizando técnicas que después ellos utilizarían para uh, llevar a sus reyes a las estrellas. Y si en una rareza más, ¿no? Tú me dirás si estoy en lo cierto, que por lo visto no, tiene, no, le, no le han extraído los órganos interiores. Bueno, es verdad, y esto es lo que había llegado a, a, llevado a suponer que se trataba de un... Eh, lo diré, de una desecación natural de un, de un proceso de, momi, de momificación natural, porque lo que sí hacían los, eh, los faraones o lo, las momificaciones para las eh, castas importantes sacerdotales eh, eh, virreyes y reyes del antiguo Egipto, y reinas eh, del antiguo Egipto, es que les, se les sacaban todos los órganos, que para eso estaban concebidos los órganos cánopes, eh, para llevar eh, esos órganos que cualquier uh, taxi, eh, taxidermista nos dirá que son los que propician precisamente la putrefacción por dentro y solo dejaban el corazón. Esta no, esta tiene todos los órganos dentro, lo cual constituye efectivamente una rareza dentro de las momias egipcias. Nos situamos en hace siete días, nos situamos en varios pueblos de Granada el domingo por la tarde. Se vieron unas extrañas luces, un extraño fenómeno, incluso algo cayó y rompió un tejado. Es el caso que vamos a contar ahora. ¿Qué fue lo que se vio? ¿Qué fue lo que provocó eso, Manuel Carvallal? Como diría Warren Sánchez, yo qué sé. Y ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Pero si estuviese vivo todavía el coronel Wendell Stevens, probablemente podría sacar un libro titulado... Ufocrash and cogollos que <risa> <risa> se ha producido el, el incidente. Y es que esta semana nos sorprendían los... Está medios. sembrado, ¿eh? Con los cogollos. <risa> los, con los, no, sí, cogollos de Wadix, para ser sí. más exactos. Claro, es que es como se llama la población. Claro, que no lo hemos inventado. Pues esto eh, es lo que han publicado varios medios andaluces esta semana que realmente es una noticia. que uno no sabe por dónde coger, porque tú imagínate que esto fuese Roswell y que el platillo volante se estrella ahí en una finca de cogollos, y ahí se queda, porque como los dueños de la casa no están, pues ahí está el ovni estrellado, sí, esperando. ahí ver, con el marciano todavía. el pobre hombre esperando ahí a ver si viene a recogerlo. Bueno, lo cierto es que la, el domingo pasado es verdad que se produjeron unos avistamientos, así lo describían, por ejemplo, al, al diario El Ideal, Los ve varios vecinos de esta localidad granadina, de tres objetos luminosos que cruzaron el cielo y que eh, impactaron, aparentemente en distintos puntos de la localidad. Pero uno de ellos, en concreto, se estampó, se estampó contra el techo de una vivienda, ...deshabitada en, en el centro del pueblo, cerca, muy cerca a una de las escuelas, dejando un agujero de unos dos metros de diámetro. O sea que se pegó un buen castañazo. Y, y ahí se quedó eh, el agujero. El alcalde de, de, del pueblo dice que, claro, esa casa pertenece a unos vecinos y que ellos no pueden entrar en la casa... ...para ver qué es lo que ha pasado... Y, ...y así estamos a fecha de hoy... ...pero lo que generó esta noticia... ...es que lógicamente se consultase... ...a la red española de investigación... ...sobre bólidos y meteoros... ...porque fue la primera hipótesis... ¿no? ...que se tratase de algún tipo de... ...de o de meteorito... ...de cuerpo astronómico... ...que hubiese generado primero... ...ese avistamiento de esos objetos luminosos... ...y después ese impacto... ...en el tejado de esta vivienda... ...sin embargo... José María Mediedo que es profesor de la Universidad de Huelva y miembro de esta red española de investigación de bólidos y, y de meteoros ha dicho que no le encaja esa, esa hipótesis a priori en base a lo que describen los testimonios de, de las personas que presenciaron el fenómeno o los fenómenos luminosos porque eh, en primer lugar cuando se produce el impacto de uno de estos, de estos bólidos o de estos meteoritos Eh, produce un fenómeno no local es decir, es avistado y escuchado suelen ir acompañados de un gran estruendo incluso de un temblor de tierra a raíz del impacto de, de esos cuerpos celestes Eh, no es un fenómeno local que es reportado por varias poblaciones distintas y en este caso parece que se trata de algo muy concreto muy ubicado en esta, en esta población granadera Además, y si me permites el apunte Manuel eh, todos recordamos aquel meteorito famoso de Chetlyavitsk en, en Rusia la onda expansiva, ya no, ya no solo del impacto eh, sino del, del, de la propia entrada a la atmósfera cuando está en cotas muy bajas genera tal, tal onda expansiva que los cristales, hay un ruido eh, persistente como de explosiones, a veces más de una porque es el aire que va dejando detrás de sí, y eh, en esta población, no solo en esta población, no se rompieron cristales en las casas de al lado, sino que además, como bien decías, no hubo un amplio eh, radio de observaciones, como el famoso caso que además tú investigaste muy profundamente del 2 de febrero del 88. Claro, pero es que además hay más, hay más porque en, tanto en Sierra Nevada como en La Sagra y en Calar Alto existen eh, puntos de observación de esta red de, de investigación sobre bólidos y meteoros que vigilan el cielo a la casa de estos fenómenos y en ninguno de ellos se reportó eh, el avistamiento que se produjo el domingo pasado. Por otro lado, y, y aun, aun, aunando más en esta, en esta explicación, Eh, explicaba José María Madiedo que cuando se produce uno de estos fenómenos, el impacto de un meteorito, normalmente los teléfonos del 112 se colapsan de llamadas precisamente por la cantidad de testigos claro. que... Que, que suelen presenciarlos porque suelen recorrer un tramo de la atmósfera mientras se consume por la combustión ese objeto que entra en nuestra atmósfera es un fenómeno luminoso que suele generar muchas filmaciones en vídeo muchos reportes, muchas llamadas al 112 y en, este, y en esta ocasión no ocurrió así que una de las hipótesis o la principal hipótesis que se está barajando ahora, por lo menos la que ha anunciado el profesor Madiedo, es que se trate de un rayo globular. Uh -huh. ¿Y qué es esto de un rayo globular? Pues un rayo en bola, y esto de los rayos en bolas, no es muy familiar a, a nosotros, ¿no? porque se han en vez intentado de un rayo multiplicar... recto, un rayo redondo, básicamente, ¿no? sí, sí, básicamente. <risa> no, no es un rayo que es un fenómeno de electricidad. Que no atmosférica. Necesita tormenta. Exactamente. Pero, que, pero, se, que, pues, ojo, se ojo, ojo, no necesita tormenta, pero sí las condiciones de tormenta. Es Ay, decir, que tiene, no, que sí, no que, que tiene que haber... Eso Tiene que haber electricidad no, estática esto, ¿no? a mansalva. ¿eh? Uh -huh. Exactamente. Y entonces él alude a que es un fenómeno muy cuestionado, el de los rayos globulares o de los rayos en bola en el mundo de la ciencia. Eh, sin embargo, existe una gran bibliografía y muchas referencias a eh, fenómenos de rayos globulares que han llegado a atravesar paredes, que han llegado a meterse dentro de viviendas, a producir daños y orificios similares al tejado de esta, de esta localidad, aunque por otro lado hay un sector de meteorólogos y de, y de físicos que duda incluso de su existencia, porque nunca ha conseguido replicarse y, y no, no se comprende en todos sus detalles cómo se produce, sin embargo mira, yo uno de los casos que tengo recogido en, en Murcia fue Eh, eh, y yo creo que es bastante razonable el testigo, eh, fue un, es un testimonio de un rayo globular que es un fenómeno muy espectacular y que es muy lógico que si hubiese sido otro testigo diferente lo hubiese considerado un ovni porque no sabría identificarlo eh, y era precisamente una bola luminosa, una esfera luminosa Que, que el testigo ha visto eh, en este caso sí durante una tormenta en un pueblo de Murcia, pero si sí, el testigo era meteorólogo un meteorólogo del ejército del aire, y por lo tanto estaba familiarizado con los fenómenos y por eso lo identificó como tal, ¿no? Pero yo no he conseguido localizar en primera persona directamente ningún otro caso de un, de un rayo globular. Así que hasta que no aparezca el dueño de la claro. casa, abra la puerta y podamos ver si hay algún resto dentro de esa vivienda, si está el marciano con el ovni esperando a que le recojan, pero, pero pues tenemos que esperar. no se encontrará una cosa es que y yo... tampoco el rayo, ¿no? Yo sugiero yo sugiero una hipótesis, una hipótesis que también es muy fuerte, Ana, eh, y que tanto Manuel como como Bruno recordarán perfectamente, o una sea, lluvia ahí, de los ranas no, de los aerolitos, ah, claro, los, de los aeroyelitos. Eh, oye, enero del año 2000, sí, señor. Sería sería muy fácil, además, en un mes de febrero con unas temperaturas rarísimas. Pues te pone enero, eh, sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Por, por la misma época se produjo una eh, inversión, bueno, eso es lo que decía eh, Jesús eh, Martínez Frías, en, en la tropopausa, eh, que bueno, esas, esas condiciones meteorológicas tan eh, extrañísimas hicieron o propiciaron la caída de, de bloques de hielo, algunos eh, de, de muchos kilos, y con, con la capacidad, por tanto, de agujelear. El, el tejado de una casa y, y cuando lleguen los los uh, propietarios y abran no se encuentran nada a lo mejor solamente el charco y hay que jugar aquello del cluedo el juego este de a ver quién cómo se ha cometido el crimen aquí o quién lo <risa> ha cometido lo que es que los... la verdad la que se montó en nuestro país eh, con esa lluvia de aerolitos eh, ese nombre popular que se le vio ¿no? sí. Pero lo, que lo que ocurre que se es montó, que, eh... Dios, esos aerolitos no generan un fenómeno luminoso como sí, que es es que te los y aquí estamos hablando de tres además simultáneos que es lo que lo hace raro, ¿no?, que lo hace tan, tan misterioso. y, sí, y pero ese la ten, tendemos a, hacer la, la, a vincular el fenómeno luminoso con el fenómeno del tejado... ...y a lo mejor son dos fenómenos distintos que han coincidido en el tiempo. Fíjate que una de las noticias que tenía empresas eh, que han salido hoy... ...tiene que ver un poquito con algo de lo que <risa> hemos comentado... ...y es una noticia que habla de Estados Unidos... Eh, algo que ha ocurrido en Michigan, con agua de Michigan, del lago Michigan, el, el titular dice así, una bola de hielo de 20 centímetros o sea, se ha formado en las plumas de un águila. En cierto modo, aunque... Mmm, pueda no verse una relación en directa. Sí que es cierto, eh, se habló con la lluvia de meteoritos, eh, de hielo, de aerolitos, eh, como se quiera denominar. Eh, pero yo estuve en varias ocasiones con Jesús Martínez Ferías, que es el científico que llevó a cabo la investigación, e incluso la persona que fue encomendada por parte del gobierno para eh, seguir lo que estaba sucediendo. Y él... Eh, Como hipótesis, eh, no hubo una hipótesis definitiva sobre lo que eran esos eh, bloques de hielo que causaron, cayeron unos 100, 120 en nuestro país eh, durante una semana en un coche, recordar, Sí, sí, sí, ¿no? y los sí, rompió, sí, sí. lo rompió el capó, y, bueno... y Y antes había ocurrido un caso que investigó y estudió Jesús eh, María Frías en Getafe, en la provincia de Madrid. Eh, un... era de un meteorito. Pero era un meteorito, sonamenos. en esta sí, ocasión era un meteorito, un meteorito extraño, un meteorito que, eh, cuál era su, su origen, ¿No? Pero... de Getafe, déjame contarlo, sí. que esto es muy divertido. La roca eh... de Getafe... Eh, así Paso es como la se tituló, eh, fue como la, bala, como la bala de Kennedy, porque mm. <ríe> entró, entró hipotéticamente por el Parabrisas, lo que hizo pensar, porque el, el auto estaba andando por la carreta, por una autopista y atra recién atravesado un puente, algo penetra por, uh, por el cristal, choca contra el volante, le fractura el, el dedo al pobre conductor sí. y el eh, meteorito le acaba disolviendo literalmente los altavoces que llevaba en la parte de atrás del coche. Sí, sí, Pero sí. es que dos semanas más, no, perdón, un año más tarde, en la misma fecha, en el mismo punto, vuelve a caer un mismo meteorito que también vuelve a caer encima de un coche. Son dos únicos casos acaecidos en España en el que dos vehículos en movimiento son, eh, bueno, Pues, fijados, la probabilidad de que esto ocurra es eh, realmente escasa y sin embargo eh, ha ocurrido ¿no? lo que yo daría por ver la cara del tío de la aseguradora cuando le dan el parte Claro, Porque es alucinante. ¿no? Mira, que aquí no bueno, cubrimos. Es que se, creyó, qué, ¿no? Se, cre se creyó que el hombre mentía. Claro, claro, me dirás, sí, sí. Eh, claro, ¿qué vas a decir? No, sí, hombre, sí. Eh, eh, fue realmente un, un, una historia maravillosa, eh, no, no para el pobre hombre, eh, que él se fracturó el lado <risa> y que casi se muere del infarto con la mujer que iba al lado, eh, sino por, por la coincidencia de que esto ocurra. La probabilidad es. Eh, ...tan, tan pequeña... Que, ...que se creyó que se trataba... ...pues eso, de una mentira... ...pues para cobrar el seguro... ...y eso ocurrió a finales del siglo pasado... ...1997, ah. 98... ...hice una serie de análisis... De ...Jesús Martínez Frías... Eh, ...se llegó a la conclusión de que... Eh, ...científicamente, que no era un meteorito... ...que era una roca... ...y que el origen era petrurgia... ...cuando yo le pregunté a Martínez Frías... ...¿qué significa eso? alguien ha fabricado esa roca y a lo que más se parece es a las losetas de los eh, transportadores espaciales, y decía mucho esa, esa respuesta Entonces, y yo le pregunté, pero hay constancia de que se perdiera alguna que, que se cayera y, y la respuesta era absolutamente negativa, la verdad es que Los estudios y las investigaciones que se efectuaron sobre eso fueron muy llamativas. Decía esto, antes eh, de la bola de hielo que se ha formado en, en ese animal, en ese águila, es que eh, una de las cosas que explicaba, eh, y me explicó Frías, es que, eh, por ejemplo, el rastro que dejan los aviones, esas... Eh, partículas eh, de, de carbono, esas eh, partículas eh, de ceniza, para que nos entendamos a veces a esa altura pueden haber generado y pueden haber sido el pie que ha dado lugar a plazas de hielo necesitas algo para que se forme el hielo alrededor de una cosa sólida, y seguramente esa cosa sólida era algo como eh, esas, eh, esas eh, cenizas, eh, que tenían que existir para que luego se montara y se formara esa o, o sí, las núcleo, baños, de de aviones, sí, se pero a 10.000 metros de altura no pasa tanto, ¿no? que ¿Sí? de donde venían esos... pero, pero claro, metros. esa es la historia es que claro. los aviones eh, pero, pero, como, y eso se puede estudiar eh, por, por los eh, microimpactos eh, y se sabe eh, la velocidad a la que hay, de, más o menos a la altura de la que procedían ¿no? Los órganos de no vuelan no vuelan más allá de los 40.000 pies, ¿vale? Y, y, y la atropabausa está Un mucho más arriba, arriba sí, mucho sí. más arriba. En consecuencia, la, la, la gran disyuntiva que se planteaban los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que pertenecía, al que pertenece de hecho, eh, Jesús Martínez Frías, era cómo era posible que esos hielos vinieran de tan arriba, eh, donde no hay apenas agua por lo tanto, eh, ya no solo que no hayan el, el núcleo de, consen, de condensación de los contrails, no, no, es que no hay ni agua eh, en consecuencia todo era muy extraño y mm, él jamás lo dijo pero, pero eh, ahí están sus escritos que además eh, tuvieron amplia polémica, no solamente en el del mundo de la comunicación, sino dentro de la propia ciencia, nunca se ha podido dar un carpetazo serio a ese enigma que, bueno, en muy corto espacio de tiempo hizo que en España después hubo una mini oleada similar en Italia, pero sobre todo en España se sí, sí. produjera esa eh, lo que en principio parecían bromas y que después se fue hinchando, hinchando, hinchando y vivimos una auténtica oleada de caídas de hielos que vamos, era solamente para sacar por la ventana el vaso y hacerte el whisky on the rocks sí. <risa> encuentros cercanos con la muerte encuentros FM aterradores Sí, bueno, es una, un artículo que ha publicado la doctora Marilyn Mendoza en Psychology Today. A mí me ha llamado mucho la atención este artículo porque, claro, estamos muy acostumbrados a hablar de las experiencias cercanas a la muerte eh, y, em, y hemos hablado también de cómo estas experiencias resultan muy transformadoras para las personas que las viven. Suelen ser experiencias que en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, se narran de una manera positiva, una vez superado lo que es el propio shock pero en principio son experiencias, incluso en muchas ocasiones, pues se encuentran con seres o con familiares que les animan a seguir vivos, a salir, a salir adelante, etcétera, etcétera, a regresar al, al mundo terrenal, pero hay un porcentaje de experiencias que son estas experiencias cercanas a la muerte más angustiosas, más aterradoras, no se sabe muy bien, según los expertos, a qué porcentaje, a cuánto se eleva la cifra de estas experiencias dentro del total, Eh, varía entre el 1% según algunos autores y otros lo elevan hasta el 15% y una de las razones de por qué existe esa indefinición en, el, en la cifra total es porque si ya de por sí es bastante difícil determinar cuál es la verdadera frecuencia de las experiencias, vamos a decir así, más positivas, porque en estos casos que es más agradable, muchas personas la viven para sí mismas y nunca llegan a comentarlas a entornos cercanos, a alguien que pueda registrar el fenómeno, pues en el caso de que encima son experiencias negativas, lo hacen con mayor eh, bueno, se los, con mayor reserva, porque de, de alguna manera también ellos creen que son juzgados, porque piensan que como ahí, si han ido a un infierno, han encontrado un ser extraño, un ser demoníaco, parece como que se, se les está juzgando desde el más allá por sus comportamientos morales. Entonces, claro, a la hora de compartir esa experiencia aterradora, pues tienen mayores reparos, como digo. Entonces, claro, es, como digo, también más complicado saber el tamaño, de, el número de este tipo de experiencias. De todas formas, ella eh, analiza hasta donde se sabe, ¿no? hasta la muestra de datos que, que ella maneja, qué tipos hay, y dice que hay de tres tipos básicamente, de estas experiencias aterradoras lo primero sería la experiencia eh, normal, la que vive todo el mundo, lo que pasa que la persona la experimenta ...como una pérdida de control... ...en vez de vivirla o hacer una lectura positiva del asunto... ...hace todo lo contrario... ...piensa que realmente es algo que es por supuesto muy inusual... ...pero ha perdido la, el autocontrol... ...y eso la deja en un desamparo... ...que le hace que lo, lo, lo viva de manera angustiosa... ...hay otra sensación, otro tipo de experiencia... ...que sería cuando eh, la persona... ...experimenta una vasta oscuridad... ...se siente como en absoluta desconexión... ...con todo y con todos... ...y vive un vacío... ...un vacío que muchos califican... ...como un auténtico infierno existencial... O sea, ...esa sensación de desamparo... ...pues no les gusta nada... ...nada absolutamente... ...y entonces como digo... ...no son capaces de... ...de traducirlo... ...de interpretarlo como algo positivo... ...sino todo lo contrario... ...y luego ya el tercer tipo de estas experiencias aterradoras, sería ya un escenario que sí que reconocemos culturalmente, pues que ya hablaríamos de que vive en un entorno como el infierno de Dante, para ella habla de eso, del infierno de Dante, pues algo así como rodeo de fuego, con seres demoníacos, con eh, sombras que de alguna manera te están castigando, ¿no? Entonces, bueno, es un entorno, como digo, más reconocible. Eh, a partir de aquí... Di, no, trata de trazar una especie de perfil de si podemos sacar algo, alguna característica de personalidad en los sujetos que viven ese tipo de experiencias de FMS aterradoras y ella dice que no... No ve ningún indicio particular por lo menos en, en los informes académicos que hay al respecto de hecho ella habla de que incluso cuando ha estado trabajando con criminales que era un poco lo que estábamos hablando de, al principio ¿no? con población reclusa ella eh, en este hospicio que, que comentaba antes que se ha eh, creado en una cárcel de Estados Unidos resulta que allí como estos son enfermos terminales en muchas ocasiones pues tienen experiencias de estas de derecho de muerte y no observa que por La vida que hayan llevado una vida pues en unos casos que sí que son criminales confesos que han cometido diferentes tipos de delitos porque hay desde asesinos en serie hasta ladrones ¿no? eh, pues se encuentra con que en estos casos pues no, no son especialmente negativas estas experiencias de cm en algunos casos o de, del hecho de muerte ¿no? entonces en ese sentido no hay ninguna manera de aclarar si hay algún determinante y luego lo que sí que ella insiste ...y es interesante, es un poco... ...hace una serie de recomendaciones... ...de cómo podemos eh, afrontar este tipo de casos... ...cuando nos llegan a nuestro entorno... ...entonces ella recomienda... ...que lo más importante es primero... ...escuchar a la persona que ha vivió esta FM aterradora... ...sin juzgarla... ...dice que es importante... ...el que escucha... ...tener en cuenta que el individuo que le está confesando... ...esa experiencia pues ha tenido que mucho coraje... ...por compartir este caso... Eh, ...dice que es importante también... ...preguntarle a la persona... ¿Qué significado le está dando a la experiencia? Porque como decimos... ...en muchos casos son experiencias muy neutras... ...y no sabemos muy bien por qué... ...de pronto ellos lo viven de manera negativa... ¿no? ...porque sentir un vacío por sí mismo... ...no puede ser ni positivo ni negativo... ...y en el caso de una ECM más convencional... ...como decimos hay muchas personas que salen reforzadas... ...espiritualmente de la experiencia... ...y en otros sin embargo salen absolutamente angustiadas... ¿no? ...entonces dice que bueno... Que, ...que veamos qué tipo de lectura... ...hace esa persona que ha vivido la experiencia... ...que ha vivido la ECM... ...y solamente en el caso de que le haya impactado negativamente... Tratar de hacer una especie de relectura, decirle que, bueno, que en muchas ocasiones lo que está ocurriendo es que, eh, y habla de diferentes modelos, por ejemplo, comenta el caso de Joseph Campbell, del viaje del héroe, pues dice que en muchas ocasiones lo que está ocurriendo es que vívelo como una prueba, es decir, uh -huh. te han puesto una prueba muy negativa, es una especie como de reto que tienes que superar, y por lo tanto, bueno, te has enfrentado a y has salido indemne de esa situación. Entonces, haces esa lectura, no te, no piensas que realmente es que te están juzgando, que están poniendo ahí como tus pecados, sino que, bueno, puede ser ese caso. Otro ejemplo que también pone es que utilicemos la metáfora de la sombra dentro del pensamiento de Carl Jung. La sombra es esa parte que nosotros tenemos interior, según el pensamiento así psicoanalista, pues sería como ese lado oscuro de la personalidad, que, que está funcionando a un nivel inconsciente, dentro de nosotros y que en algún momento dado pues puede, salir, puede aflorar bueno pues una de las formas que te recomiendan dentro del, del psicoanálisis para afrontar esas situación es ponerte a la sombra y tratar de vencerla tratar de exponerte a tus miedos para poderlos superar y que justamente pues, ese tipo de, de experiencias te hacen un ser eh, especial también, ¿no? y que incluso puedes obtener un beneficio de, de, de ojalá todos tuviéramos la oportunidad de enfrentarnos a nuestros demonios. Bueno, pues a ti se te ha dado esa ocasión y ha salido bien. Pues entonces, bueno, son un poco estrategias, como te digo, de, de intentar afrontar este tipo de, de experiencias, que son las menos registradas pero que no sabemos tampoco qué porcentaje realmente tienen, porque todos nos hemos centrado quizás en las experiencias más sí, positivas, sí, sí. porque son las que, nos comun ver, las que da, se comunican. Da herramientas para relativizar esos momentos que pueden ser un poco incómodos, ¿no?, que aunque sí, tengas me... ese recuerdo malo, pero que por lo menos lo, le intentes dar otra vuelta. Sí, porque, eh, bueno, aquí en, nosotros sabemos, aquí hay especialistas en España, aquí en acaba de Henares hay un grupo que se dedica, dirigido por un doctor, que se dedica a utilizar la experiencia de CM para hacer terapia. Él no entra en ningún momento en si la ECM es una puerta realmente a la vida después de la muerte ni nada por el estilo. Sí, sino que le sirve para esa terapia, por esos recuerdos ¿sabes? que se tienen. Dice una serie de cosas, se dice cambiando eso, pues... Es la se idea de, de, de, de los de, problemas, entre comillas, de personalidad. Tratar de metabolizar esa experiencia y mm. que algunos, como digo, la viven de una manera traumática, bueno, intentar darle una vuelta y ver qué, qué encaje tiene en tu vida. Y a partir de ahí, pues hay muchos que es cierto que han cambiado su vida radicalmente y hay otros que por lo menos que, bueno, que la puedan seguir sobrellevando sin pensar que este. En este caso, claro, es que yo me imagino, de pronto te ves eh, sumergido en un infierno como el que estamos acostumbrados a imaginar dentro de, de nuestra cultura religiosa, entre llamas, con demonios, con seres así que te están inquietando, y empiezas a pensar que, claro, si, ¿qué has hecho con tu vida?, si has cometido pecados. Eh, es una especie de juicio previo antes de morir sí, sí. y si realmente claro, pero, están condenando eh, sabemos eh, perfectamente se pueden dudar de otra serie de cosas eh, pero sabemos perfectamente que esa imagen del infierno es eh, total y absolutamente cultural y que tiene mucho que ver con Dante Bueno, tiene que ver, bueno, tiene que ver antes de, de incluso antes lo que hace es que coge y sí que es cierto que lo ha desarrollado sí, y se ha impuesto, ¿no? Él, pero ya viene coge lo el... que hay en el consciente y lo escribe eso. Pero eso es bien. un producto es un producto cultural, o sea, mm. eso está claro. De hecho, la iglesia el también. ¿El qué Que la visión del cielo, de la muestra, es pero no está tan marcada hombre, el túnel de luz, el ser de luz con la túnica, la puerta no, no, de no. San Pedro que llega a describir al mundo no, no, y la puerta de San Pedro es un chiste no, no, no, no es un chiste, la puerta hacia el mar se y llega San Pedro y le pregunta ¿y tú qué haces aquí? ¿no? pero, <risa> pero es verdad que hay testigos que describen eh. de todo ¿ah sí? ¿te has sí, contado sí. testigos hombre, que se han eh, encontrado con San Pedro? Eh, con San Pedro no, pero lo del ser de luz lo más habitual de mundo sí, sí, claro, sí, y pero la, con San la, Pedro la música no. de Lira y de, las violines, de San Pedro. yo a mi celo estaría tocando a CDC <risa> no, pero es muy, es muy interesante bueno, porque es verdad, todo lo que es el inframundo Pedro, va a haber una cantidad de puertas tremendas no, pero decía que es cierto que, que es curioso porque una de las cosas que más ha cambiado es precisamente nuestro concepto de eternidad que es un poco contradictorio porque si tú ves cómo era, por ejemplo, el inframundo de los griegos Eh, era eh, todo lo que se suponía que era el Hades estaba, era un mundo subterráneo lleno de oscuridad con, con seres ahí que eran vestigios de, de personalidades reales luego cambia y lo que es, ocurría en el inframundo empieza a trasladarse al cielo con los propios griegos empieza a ver ya los viajes del alma cuando va desarrollándose la astrología y la astronomía se traslada ese mundo de las almas a los cielos luego llega el cristianismo y empieza a crear ya distintos niveles incluye el purgatorio que solamente lo tienen determinadas confesiones dentro del cristianismo y hoy en día, y a partir del concilio vaticano II, también se reformuló mucho la figura del demonio y del infierno. Hasta el punto que se decía que el infierno era un estado del alma. Ni siquiera se concebía realmente la idea de un demonio que te está ahí torturando. ¿no? Y, y intentando... es mucho más razonable, además. Y ahora ahora el infierno es Twitter. Que... <risa> es <verdad. risa> y no es coña, no es coña. Es porque, de hecho, el concepto de eternidad que va a pasar. O sea, yo me muero hoy y todo mi Facebook, todo mi Twitter, todo, todo, todo eso constituye un, eh, una especie de memoria sí, vital sí, sí, sí, de, de lo que constituye eh, mi vida. Y, y el día del año que viene en el que me haya muerto, va a haber gente que vaya a querer honrarme, otros que me estén insultando, y otros sí, que estén sí, diciendo sí. eso, en el fondo, no y, deja de y, ser... Y sobre todo si este, en Twitter te insultan. No, y además ah. aquí hemos hablado cuando te pueden crear tu yo virtual, una vez muerto, claro. y con pues algoritmos no. pueden perfectamente decirte respuestas prácticamente automáticas de tu personalidad. que el, eso ya el, sí el el de ahí... de que nosotros enterremos a nuestros fallecidos es porque albergar la esperanza interior de que gracias a ese proceso eh, el alma se despega del cuerpo y va al cielo o al infierno según tus acciones eh, es un, un poco un concepto eh, y, y habrá quien piense que después eh, esa, esa vida puede volver a reencarnar eh, porque eres hinduista o, o simplemente crees en la reencarnación etcétera, etcétera, y, y llegará el día en el que eh, todo ese legado será un pendrive, ya no necesitarás una m, tumba real para irte al cielo o al infierno tendrás un pendrive con todo lo que constituye, incluso te podrán resucitar o sea, el, valle un un ¿no? ¿Eh? el Valle de los Caídos se convertirá en un Pendrive. El Valle no de los Caídos se convertirá en un Pendrive. Esto, esto es lo que tenía que haber hecho el <risa> Es verdad, se hubiera solucionado muchas cosas. ¿no? Hay que resetear claro. el Valle de los Caídos. <risa> eh, ya que hemos hablado del cielo, Manuel Carbellal, la NASA. Ay, la NASA. También, esto está bien encontrado. <risa> Ay, la NASA, qué alegría sosa. ¿Vosotros os acordáis? La gente más joven quizá no, no lo recuerde, pero hace unos cuantos años, cuando empezábamos en estos temas, teníamos encarnizados debates con eso que ahora se llaman cien nazis, los del movimiento pseudoescéptico, que eh, intentando, como diría Chomsky, contener el debate del tema ovni, los ovnis o son extraterrestres o no tiene sentido cuando todos sabemos que tiene mucho más sentido que la hipótesis extraterrestre, pues argumentaban mucho, yo recuerdo muchos de estos enfrentamientos, cuando decían allá en los 90 que, bueno, que la Tierra es una singularidad, que esto de que haya otros planetas habitados es imposible, porque no, no se dieron una serie de coincidencias y que no puede existir vida en otros planetas, incluso dudaban de que existieran otros planetas fuera de, de nuestro sistema solar. Bueno, hoy sabemos que hay miles de planetas y a mí me desconcierta un poco que la NASA cada vez genera eh, más informaciones, bueno, la NASA y otras agencias eh, espaciales, más informaciones optimistas en cuanto a la posibilidad de, de que exista vida extraterrestre y al final a mí me encantaría estar equivocado, yo que siempre me he mostrado tan escéptico con esta posibilidad, pero parece que cada vez son, son más optimistas. Y hace unos días, eh, el administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Tomás Zurburchen, daba una conferencia de prensa muy lúcida, a mi juicio, decía declaraciones muy inteligentes, hablando de la carrera espacial, de la exploración del universo. Él decía que primero eh, debemos salvaguardar, salvaguardar nuestros propios recursos, decía literalmente, debemos mantener la Tierra habitable, No es seguro hacer lo contrario, pensar que terraformar otros planetas está bien si dedicamos un pequeño porcentaje de nuestro tiempo, pero es mucho más importante dedicar el esfuerzo a mantener eh, la Tierra habitable, ¿no?, antes de irnos a buscar por ahí otros lugares. Pero cuando le preguntan, y estamos hablando de el, el director, el administrador de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, sobre la vida extraterrestre, si él creía que existía vida extraterrestre, él decía que es mucho más común de lo que pensamos, que es algo realmente muy, muy optimista, e incluso, eh, concretamente decía, creo que sí, pero no lo sabemos, la razón simple por la que creo que así es, es porque subestimamos la naturaleza, cuando dudábamos de si el agua, o las moléculas complejas, estarían más allá de la tierra, y esto es mucho más fácil de lograr, de lo que creíamos posible, y si hay agua, ...hay las condiciones básicas para la vida... ...que esto lo diga un responsable de, de NASA... ...es realmente llamativo... ...no tiene mucho más peso de lo que digamos cualquiera de nosotros... ...pero es que la que se ha liado... ...con el, el meteorito este de nombre impronunciable... ...el Oumuamua... ...descubierto el pasado 19 de octubre... ...por el telescopio Pan Stars de Hawái... ...esto cada vez está generando más informaciones... Difíciles de creer hace unos años y a mí la que más me, me ha llamado la atención eh, son las declaraciones que ha hecho eh, el doctor Avi Loeb que tiene 57 años y es director, director del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard con más de 700 trabajos publicados uh -huh. sobre astronomía. Y este tipo lo dice sin cortarse un pelo, que en su opinión este objeto que entró en nuestro sistema solar y que fue descubierto a una velocidad vertiginosa y aceleró, además cambió su velocidad cuando se acercaba a nuestra estrella, eh, podía ser O un artefacto, un explorador enviado desde otra civilización él concedió un par de entrevistas una de ellas eh, se publicó aquí en España en el XL Semanal hace aproximadamente 15 días y no tiene desperdicio las cosas que cuenta realmente no tienen desperdicio, pero no es el único que interpreta este objeto celeste como una esperanzadora posibilidad de que existiesen O, o hubiesen existido, porque lo que él dice es que, más que pensar en una especie de sonda extraterrestre tripulada, él tiende más a pensar en que lo que encontraremos algún día no será una civilización intacta, sino los restos de esa civilización, y que este objeto, este Oumuamua, podía ser precisamente el legado de una civilización ya extinta, ya autodestruida utilizando un poco nuestros propios, nuestra propia experiencia en la Tierra pero no es el único caso hay un montón de fenómenos que se han dado en el mundo de la astronomía que en un momento determinado han sido interpretados por los mismos astrónomos como una posibilidad de, de la existencia de otras formas de vida inteligente en el universo señales de radio observaciones de fenómenos astronómicos Pero a mí lo que me llama la atención es esta receptividad cada vez mayor por parte de la comunidad astronómica o, o por parte de, de la comunidad científica a que existan otras formas de vida inteligente en el universo. Esto es algo que no ocurría hace 20 años. Se más a su vida y ahora es cierto que están como más abiertos ¿no? pero yo, sí, creo, con, tenido, yo creo que con la que cantidad se... de telescopios que hay la cantidad de información que está llegando constantemente es que no queda otra nosotros eh, claro como, como esto no está en internet pues no existe ¿no? y la gente tiene una mala memoria Pero, Mira, hablando claro que de tanto, internet, sí. nos acaba de mandar con María Rosario, entonces un chiste fantástico, eh, Tonet, eh, el chiste es un dibujo eh, de una persona, de un hombre que va a un confesionario y le dice al cura, al sacerdote, padre, tengo adicción a Facebook, Twitter, Whatsapp y descuido mi familia el trabajo y le responde el cura. ...postea tres avemarías... ...anuncia el arrepentimiento de un tuburo ...y luego etiquétame... <risa> ...así lo será... ...oye, de, de, dejadme decir una cosita... Uh, ...no he querido interrumpir a Manuel... Eh, ...porque hay un, algunas de las cosas que ha dicho... Las eh, ...que si lo haces se solta una manada... ¿no? ...ya, ya, ya... Mira, ...las comentamos el pasado en, en la rosa de los vientos... ...cuando sí, hablábamos sí, sí. En, el, en el círculo... En ...el círculo de, de Oumuamua... ...pero hay un detalle... Eh, mientras escuchaba a Manuel en el que no he podido dejar de, de pensar y es, imaginemos eh, esto del Oumuamua no como humanos sino como extraterrestres que estamos viendo que se aproxima hacia nuestro planeta una sonda que enviamos desde aquí en 1977 que se llamaba Pioneer que viaja a 172.000 kilómetros hora, os recuerdo que el Mua viaja a 135.000 kilómetros hora, es decir que, oye, como mínimo hemos desarrollado un, un bolido más rápido, ¿eh? uh -huh. y, eh, y que como no tenemos la capacidad de interceptar en el espacio, porque todavía no, no somos así, no, no hemos desarrollado una técnica, lo estamos viendo pasar, con la oportunidad, ahí con el disco de los Beatles con las canciones de, de toda una época con, con, con un montón de, de, de información sobre la Tierra y la estamos viendo pasar y esta es la sensación eh, que tiene Abiloef cuando se remite a, a una sonda extraterrestre eh, dejada ahí, en, no en desuso sino, yo creo que es eso, una sonda lanzada ahí que no sabemos si algún día albergó o no albergó vida en su interior, pero que sea lo que sea, ya es tarde, ya pasó, la hemos dejado eh, pasar y no vamos a tener la posibilidad de estudiarla nunca más, ¿no? Sí, sí de hecho hay varios científicos que dicen que el, el gran problema en esta ocasión es que pasó demasiado rápido, no nos dio tiempo, y lo que proponen es tener ya para en caso de que sí, vuelva cuando, cuando vuelva no para hacer una <risa> captación ¿Algún tipo de expositores no, que no es, que no es pues coña. capaz de salirle al paso para observarlo claro, desde más. Las eh, cosas pero, buenas no se fájate, cogen, déjate, el vuelo. las no, no, cosas buenas cosa básicamente rápida. no se cogen. Una cosita muy rápida, y muy es, rápida. ¿Os acordáis de, de la WOW? De la señal WOW, 1977 Nunca se ha dicho así abiertamente Pero entonces las, los radiotelescopios No estaban eh, preparados Para detenerse en una determinada frecuencia Y estuchar, iban haciendo el barrido De ida a vuelta Y se perdió esa, esa formulación A raíz del, del WOW se, se, se hizo que el, el muestreo de frecuencias Pudiera detenerse en el caso de un, de un positivo Bueno, pues Eh, desde el 77 también fue, creo que fue el, la señal wow hasta hoy seguimos eh, debatiendo en si era o no era una señal inteligente mm, pero demonios, si es que a lo mejor las soluciones son mucho más, eh, más fáciles lo, lo, eh, se trata de, de, de, de poner en marcha los resortes necesarios para adelantarse a que esas, eh, a esos eh, fenómenos, esos determinados eh, momentos vuelvan a ocurrir y por tanto estemos preparados, ¿no? Mm -hmm. bajadas del universo, vamos amor eh, y sexo en un laboratorio de investigaciones ¿eh? científicas algunas sobre el amor otras sobre el sexo ¿Sí? otras hay sobre las dos cosas que en algunas ocasiones dice que van junto eh, Silvia en algunas En sí. otras no. pues bueno, la verdad es que el amor Yo creo que lo deseamos todos, ¿no? El amor o de pareja, o a la vida, o, o en general a, a la buena también, gente. ¿eh? El sexo también <risas> es bueno, sí. Bueno, pues el caso es que hay afirmaciones y creencias en torno tanto al sexo como el amor, pues que se dan por hechas, pero claro, los investigadores han dicho, vale, sí, puede ser que se piensen que son así, pero vamos a investigar científicamente en qué están basadas. Y una de ellas... No sé si estaréis de acuerdo, es que tener mucho sexo nos pone de buen humor. Si sí es bueno, sí. Esa es la, la eh, cuestión. Mira, pero es que se me ocurren <risa> cosas a propósito de eso, casi bueno, ¿eh? Mira, eh, <risa> eh, <risa> todo <Chocolate> es <risa> entre comillas. No hay mejor sexo que el malo entre comillas o el sucio eso puede decir es que yo no y, veo nada sucio y, y el... cuando no, claro. eh, <risa> se, se tiene sexo con la persona no, no que quieres quiere. <risa> cuando se quieres tener sexo con la persona que quieres hay que en ese momento la persona que quieres quiere la menos y disfrútala más ¿Por qué me Porque eso, eso, <risa> eh, ¿por qué te miro eh, Yo creo eh, que te está diciendo algo. Eh. Eh, eh, yo eh, no eh, sé. De ¿Algún tipo de mensaje? Bueno, bueno. <risa> bueno, el tema es que, según estos científicos, pues han estado investigando si además de que te haga más feliz, sea bueno, no sea bueno, sea sucio, no sea sucio, que sea como a uno le guste, disminuye el estrés. y Bueno, entonces, primero ha habido una investigación canadiense oh. Y entonces ellos han concluido que además de buen sexo, pues que hay que tener afinidad con la pareja, claro. Pero que han sí, claro. hecho el estudio que si esa afinidad con esa pareja la tienes a lo largo de muchos años e incluso... Tienes conversación con ella. Tienes conversación e incluso se te ha ocurrido casarte e incluso has tenido hijos, que la satisfacción Uy. que tienes según este estudio, ¿eh? lo que ellos han valorado, aumenta a niveles estratosféricos. Bueno, y ahora hay eh, también sobre este tema una investigación que han hecho escoceses y entonces ellos lo que dicen es, con el tema del orgasmo, si es mejor eh, tener mm, o incluso te quita mayor estrés o te da más facilidad tener un, or, un orgasmo individual, personal, o tenerlo con una pareja. No, no. <risa> Eso es sí lo que tiene que explicarse. O sea, onanismo, la, la, la pregunta es, Pero onanismo, es individual, o con, eh o con nombre no, pero del orgasmo el, el, el, el grupo, diría, el grupo. lo que de, se refiere de... Silvia es si te masturbas ¿Solito? no lo tienes en pareja yo siempre digo en pareja que al menos orgasmo, conoces eso gente eso es si te masturbas o te masturba, desde, ¿no? desde luego, aquí lo que se demuestra es que hace feliz porque ya estamos todos ja, ja, ja, jiji, jiji". Claro, sí. Fíjate, hablar de sexo ¿eh? Ay, tenerlo es. es la hostia <risa> Bueno, pues el tema es que todo va de hormonas. La, pri, la, pri, la primera, la primera, el tema de la felicidad sería la hormona que, que proporciona, que es la oxitocina, que se conoce como la hormona de lo, del amor, y la que te da, que te baja, o sea, que te quita el estrés, sería otra hormona que se llama prolactina. Bueno, pues dicen que si en vez de uno solo con la manita, lo hace con una pareja, que la pareja de cada uno quiera, pues que es muchísimo mejor y que la sensación de felicidad y y es eh, vamos que te quita pero, más el estrés y lo hace espera. con una pareja no quiere decir que con una pareja sino con su pareja, con la que la pareja sí, que sí, quieras, no, no, pero... quiera, oye. he dicho mejor, con sí, la no, pareja no, que, es que se eh, quiera eh, una persona chico chico, otro. chica chica no, sí, un pero trío me refiero, no hacerlo con una pareja O sea, que David se puede, pero que ese estudio no habla de eso. ¿Dónde ¿Dónde ir a, ir a ver, a ver, ¿A no, luego no dan liado, la explicación. Ah, ah, si ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho. Sí, no hay ningún problema, no faltar tenemos alguna, tabús. Bueno, si se alcanza ese momento, que estamos hablando de hacerlo en pareja, antes como queráis, es cuando ya al final te queda una sensación tan placentera que te queda frito, te quedas dormido. O sea, eso ya claro. es O el, sea, en las clima. mujeres también, quieres decir, Silvia. Hombre, claro. Ah, no sé, yo es que, como siempre, me duermo primero. Porque dicen que en el caso de hacerlo... A ver, Joseph, en el caso de hacerlo individualmente con la manita... Sí, te quedas eh, feliz, pero no te das no, la sensación no de agotamiento y puedes seguir con tu vida y ritmo normal. Mientras no te quedes dormido durante eso el Es también tiene un problema con el polvo mañana. Sí, ¿eh? Por cierto, es muy con, mira, hablando de eso, se me había olvidado. Claro, es que si se queda dormido Bruno, uno va a llegar tarde. Gracias, al gra gracias por esa puntualización porque dicen que es, te da mucha más felicidad por la mañana. Así. O sea, que el mañanero es mejor. El o sea, que Está muy bien. O sea que ahí Bruno tenía ya su experiencia. Bueno, hay otra afirmación. Para disfrutar hay que estar relajado. Y esto tiene mucho que ver con la mujer. Porque dicen que no tiene nada que ver en el aspecto de qué artes o, o cómo sea de buen amante la pareja correspondiente con, con quien estés. Ni que tampoco incluso la propia persona, en el caso estamos hablando de la mujer ella se reconozca o sepa eh, buscar ese punto importante para conseguir ese orgasmo tan satisfactorio sino que el clima es importante para conseguirlo tiene que ver según los investigadores finlandeses con que la mujer esté relajada o sea, si está relajada ahí ya se queda dormida seguro ¿Eh? ¿has oído Josep? Sí, sí, vamos. Mira, Primero un masaje. Para que esté muy relajada Después ya, hijo mío, tú ya abres todas <risa> las artes amatorias que quieras y os quedáis dormidos, fritos, claro, después, después dos, a la dos, vez encantados. <risa> Luego hay más, ¿eh? Hay otro, otros después, dos casos sí. más. Pero lo vamos a contar después, es. ¿eh? tras eh, la actualidad segunda a cero que llega ahora mismo las noticias y después pues, continuamos eh, todavía unos minutos más en la tertulia zona cero. También tenemos ecos en del pasado, mujeres con historia y fronteras en del futuro. Pero insistimos, todo eso en el último tramo de la Rosa de Vientos. En onda cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Rosa de los Vientos. Eh, todavía por delante un poquitín eh, de terturía. También tendremos esta. hora el programa Mujeres eh, con Historia. Ecos en el pasado, fronteras en el futuro. Pero insistimos, antes unos minutos más. Eh, Hablamos de cosas y de investigaciones que tienen que ver con el amor y con el sexo, Silvia. Dos breves apuntes. A ver, cuando tenéis calor o tenéis frío, tenéis más ganas, menos ganas... Os da igual. Sí. Ahora con la, con la calefacción no hay problema. Bueno, pues según, según unos investigadores de Hong Kong y Colorado, ellos han determinado que a más calor más ganitas y a por más frío menos. ¿Por qué? Pues fíjate que yo esto lo discutiría, eh. Bueno, pues nada. No no no lo digo por no, lo, no lo, lo, lo digo por por pues, algunos tópicos, pero además, claro, de claro, claro, claro, sí. Argentina o Chile, hay el número de coitos es considerablemente superior al de al de, por ejemplo, la media de personas. europea, ¿no? Sí, sí, o Estados Unidos donde son nuestros estudios, por cierto. Ya, pero, que, quiero decir, sí, sí, son claro, países claro. muy fríos, sí, sí. En, en invierno, naturalmente, y muy cálidos en, en, en verano, y, y, se, y se coita mucho, vamos. <risa> y se coita mucho, yo no lo había visto Bueno, nunca. según ellos... Hombre, no querrás que diga que se folla mucho. <risa> cuando hay baja temperatura, la gente lo que le apetece más es estar ahí acurrucadito, viéndote una claro. peli, y a ser posible romántica, para ver si ya entras en calor y entonces como, ya... Lo como tú, la tele en el dormitorio como, tú dices, pues ya hacen el coito correspondiente. Y ya la última, y ya no doy más eh, la lata con este tema, algo muy obvio. Si te duelen las caderas, cuidadito con los meneitos <risa> Por ejemplo, Parece razonable, ¿sí? y si te duele la espalda, pues también es no probar tibia? que ciertas posturas. Entonces, ¿quién se ha ocupado de esta investigación? Los canadienses que están muy preocupados con las dos totalmente. Bueno, según ellos, a la conclusión que han sacado, para resumirlo muy rapidito. La mejor postura para los dolores de espalda y los dolores de caderas es la cuadrupedia, o sea, perrito correspondiente, ni cucharita ni misionero. Y, cada, y, y otras posturas correspondientes como te duele la espalda te quedas hecho un <risa> <risa> bueno. así que bueno ya os he dado y todo esto muy científicamente ¿eh? sí, sí, sí. aparte de lo que ya sabíamos nosotros por experiencia correspondiente y si te duele la espalda a la vez que las caderas mejor te jalo por un tómate ibuprofeno te pones la aspirina en la mesita de noche y no hace falta decirlo Jorides bueno, pues hemos sabido a aprendido algo más. se están haciendo? Claro. No, ya, sí, saber algo más. A ver, eh, Juanjo, y también queremos aprender algo más eh, porque vamos eh, al kiosco y nos encontramos eh, con la revista Enigmas, por ejemplo, y con un artículo tuyo sobre la isla misteriosa sí es sobre bueno aquí lo estuvimos dando la noticia el caso este del misionero de este chico de unos veintitantos años John Allen Chau que se había había decidido en un momento dado ir a una isla que está en el Índico que es Sentinel del Norte y en esta isla que era vive una etnia no contactada pues trató de evangelizarlos. He estado profundizando en la cuestión porque ha salido mucha información a relucir. Se han publicado también eh, cartas que él envió a su familia donde explicaba los motivos de, de esa conducta que le ha costado la vida porque bueno, fracasó en su intento de evangelizar y bueno, murió de, de un flechazo que hasta el punto de que no se ha podido recuperar de momento el, el cuerpo. Entonces, bueno, ahí lo que hago en este artículo es... Eh, ...tratar de profundizar en la vida de este chico... ...que es lo que le llevó a optar por esta, de este, esta idea de, de evangelizar a esta comunidad la propia idea la propia idea de evangelizar a tribus no contactadas que ha sido bastante polémica y ha habido diferentes sectores incluso dentro del de mundo confesional que está muy en contra de que esto se produzca eh, y luego también, eh, bueno pues hago también un, he empezado a bucear en algunos estudios antropológicos que hay sobre esta isla, que algunos hay de algunas historias que hay del siglo, incluso del siglo XIX donde ya hubo algún intento de colonizar esta isla que fracasó, que incluso se llevaron población Eh, británicos se llevaron a parte de la población de esta isla a la metrópoli y bueno, trataron de alguna manera de educarlos, de que sirvieran luego de intermediarios para acceder al resto de la comunidad ese, ese intento Como digo, fracasó y lo que hizo fue que seguramente consideran que ahora esta comunidad es muy violenta de la eh, por culpa de la manera en la que fueron tratados entonces en el siglo XIX que haya podido quedar dentro de la memoria colectiva de esta comunidad ese mal recuerdo de esa experiencia con los foráneos y eso es lo que hace que hoy en día cualquiera que se acerque a las inmediaciones pues, pues sufra la violencia de esta, de esta comunidad. ¿no? no me extrañaría, la verdad. bueno, bastante interesante porque ahora además se está tratando de desarrollar el turismo aquí en, en este archipiélago Y prácticamente algunas de estas islas se están convirtiendo en zoológicos humanos, porque lo que están permitiendo es que el turismo, por lo menos desde los barcos, pueda asomarse a las inmediaciones de la isla, ¿no? O sea que, bueno, tiene, como digo, muchas lecturas este caso, más allá de lo que ha sido el intento y que le ha costado la vida a este misionero. Eso se encuentra, ese reportaje se encuentra en la revista Enigmas, de este mes, el tema de portada es ¿Qué nos deparará el futuro? En la revista Enigmas, este reportaje de Juan José Sánchez Orlo. unos eh, instantes, eh, Giuseppe Guijarro, para hablar eh, de un documental, un documental que nos eh, dice, y la que se ha montado, Jesús era griego, lo dicho, que se ha montado un Cristo tremendo. Eh, pues sí, es un documental de Amazon Prime uh -huh. que lleva por título Conspiraciones Bíblicas, y que eh, sostiene que Jesús no habría sido hijo de un carpintero judío, sino de un griego llamado Apolonio. Y es el Apolonio en el que todos pensamos, el que todos hemos estudiado alguna vez, Apolonio de Tiana, que no de Triana, sí, sí, sí. debía de ser otro. Hoy no sé qué me pasa, estoy muy <risa> es, es que es hablar del sexo y me, me vienen... Y, Se te y quita el esto. estrés. Eh, efectivamente. Porque esto de que tú hablas no lleva guitarra. ¿eh? <risa> <risa> Bueno, eh, resulta que bueno dice cosas dice eh, el, el documental incluso antes de nacer se sabía que sería alguien especial, un ser sobrenatural. le informó a su madre que el, el hijo que ella iba a dar a luz no sería un simple mortal sino un ser divino. nació de un milagro y se convirtió en un joven de su, desusadamente precoz como adulto, dejó su hogar y emprendió un ministerio de la predicación, implorando a sus escuchas a vivir, no por lo material del mundo. Sino ...sino por lo espiritual... ...reunió un número de discípulos a su alrededor... ...quienes se convencieron de que sus enseñanzas... ...eran de inspiración divina... ...esto debió a que él mismo era un ser divino... ...le demostró realizando muchos milagros... ...curando enfermos, expulsando demonios... ...reviviendo muertos... ...pero al final... ¿Pero tiene base ese estudio, ese documental? ¿Cómo eh, se es dice lo, eso? Eh, porque si se dice con alguna base... ...con algún documento... Lo ...con estoy, histórica... ...lo que te estoy leyendo... Eh, ...es parte del estudio que recogió eh, Bart Ehrman en su libro eh, Una breve introducción al Nuevo Testamento, que elabora un prefacio que es, podrías considerar por lo que he leído, ¿no? Que se trata de la vida de Jesús, si no te digo nada y que sin embargo es Una, una biografía por así decirlo de este personaje que es Apolonio de, de Tiana eh, y que yo conocía esta historia precisamente y, y seguro que lo habéis leído más de una vez eh, por el retorno de los brujos de, de, de Powell y Berger donde se recogen algunas de estas aseveraciones lo que ocurre eh, y, y de ahí viene la, la discusión es que algunos eh, eruditos y teólogos como es el caso de William Lane Craig creen que las similitudes entre la vida de Jesús y las de Apolonio y de Tiana no son más que una figura digamos construida posteriori ciento cincuenta años después por eh, Flavio Filostrato, que eh, bueno de alguna manera con, con una idea de ir a por el cristianismo eh, y, y, y trató de tejer eh, el relato de, el biográfico de Apolonio. En, y no al revés, no, no, no, que, no que Jesús es, eh, fuera él, sino que a, a Apolonio bebió de las fuentes de, de Jesús para todo esto. Lo que sí es cierto es que cuando tú analizas un poco al, al personaje te das cuenta, eh, por ejemplo, que eh, Apolonio fue acusado de magia, encerrado en un calabozo y después eh, de, fue condenado y, y, y de hecho eh, murió eh, digamos condenado ciertamente al ostracismo ¿no? pero que eh, efectivamente hay en su vida y, y Vespasiano por ejemplo le, le trataba o le consideraba como, como mago eh, cita por ejemplo el milagro de que al encontrarse frente a, a una mujer fallecida le susurra algo al oído del muerto y la mujer se levanta en un, en un milagro muy parecido al de Lázaro ¿no? de, de levántate y andan Y, y todas estas cosas las ha plasmado el documental de, eh, con tal verosimilitud que lo que ha causado es, eh, en, en Gran Bretaña donde ya se ha omitido uh -huh. el, el diario de Sound decía pues, bueno, que ha sido brutal el impacto que ha causado en la, en la, en la población. ¿no? Yo tengo ganas de verlo, todavía no he tenido la, la oportunidad pero después de documentar esto que os estoy contando, me han quedado muchas, muchas ganas de saber quién fue primero, si Apolonio o Jesús. Sí. Eh, pero la teoría aquí, lo que se puede destacar, Jesús era grego, según este estudio, tiene muchísimas cosas más eh, en ese documental que está eh, provocando un auténtico terremoto. Hasta que la tertulia zona cero de esta noche con Josep y Jarrón. Muy buenas, Josep, muchas gracias. Gracias Manuel Carrellal, Juan José Sánchez Torres. Saludos chicos.